Después de enfrentar una gran victoria en nuestra vida, podemos estar seguros de que el enemigo hará todo lo posible por desalentarnos. Hoy en momento decisivo, el Dr. Jeremiah hablará del episodio en la vida de Elías inmediatamente después de su gran victoria en el Monte Carmelo contra todos los profetas de Baal. Al examinar las experiencias de Elías, podemos aprender grandes lecciones sobre cómo enfrentar los valles en nuestra propia vida. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado, Del Monte al Valle. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy continuamos en nuestro estudio de la vida de Elías. Estamos en el capítulo 19 de Primero de Reyes. Estamos hablando de cómo es ir de la montaña al valle. Es posible que algunos de ustedes que me escuchan se encuentren en el valle. Espero que yo pueda alentarles a salir de ahí y seguir adelante en su camino. Elías nos ayudará mientras estudiamos lo que Dios hizo a través de él al llevarle del monte Carmelo al tiempo de desánimo que le llevó al desierto. Si tiene su Biblia a mano, quiero invitarle a buscar ahora el capítulo 19 de Primero de Reyes. Antes de comenzar nuestro estudio. Quiero tomar un momento para invitarle, amado oyente, a ponerse en contacto con nosotros para compartir lo que este programa significa para usted. Nuestro deseo es que el Señor use este tiempo que tenemos juntos cada día para alentarle y fortalecerle en su andar con Cristo. Así que, si usted ha estado escuchando momento decisivo por un tiempo ya y nunca nos ha escrito, quiero alentarle a hacerlo. Puede hacerlo por email o por correo. Sus cartas son de mucha bendición para nosotros. Bien, veamos lo que podemos aprender ahora de la experiencia de Elías en el Valle. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo, sabía que Dios estaba con él, pero ahora, ahora está lleno de miedo. ¿Por qué una mujer pudo hacer lo que 450 sacerdotes de Baal no pudieron hacer? Elías temió por su vida. Pienso que Elías empezó a procesar esta información. Sabía que mientras no hubiera lluvia, él estaba seguro. Por cuanto a Acab, no lo haría matar. Porque sabía que Elías era quien podía hacer llover o hacer que dejara de llover. No quería matar a Elías, pero ahora el agua ya había vuelto. Y Elías sabía que ya no era tan necesario como antes. Así que empezó a pensar en todo esto y la mujer más poderosa dijo que lo perseguiría. Y Elías, por un momento, se olvidó de quién era Dios y actuó no con fe, sino con temor. El temor le hace hacer eso a uno a veces En segundo lugar, un sentido de fracaso reemplazó a su victoria. Apenas pocas horas antes, Elías pudo casi saborear la victoria para Dios, pero el edicto de Jezabel de que iba a quitarle la vida despertó en él sentimientos de fracaso. Pienso en esto por unos momentos. 450 profetas de Baal habían sido degollados y, por supuesto, el pueblo había clamado. Como leímos en el capítulo anterior del primer libro de Reyes, Jehová es Dios. Eso es lo que Elías había esperado. En realidad quería ver no simplemente lluvia, quería un despertamiento espiritual en la tierra, pero sabía que Jezabel podía conseguir más profetas. Para ella habría sido cosa fácil conseguir otros 450 profetas de Baal. Ella había nacido en Sidón, como recordarán. donde empezó la adoración a Baal y tenía buenas conexiones por toda la tierra. Hubiera sido muy fácil reemplazar a los profetas. El pueblo, voluble como es, que había dicho que Jehová es Dios, pronto olvidaría la emoción del monte Carmelo. Elías sintió miedo de que volvieran a seguir a Jezabel y todo lo que pasó allá en la cumbre del monte, ahora le parecía imposible a Elías que se hallaba en el valle Tres años había esperado por ese momento, tres años había esperado la confrontación en el Monte Carmelo. Fue un día glorioso de triunfo y luego se percata de que en realidad no había conseguido nada. A la luz de su situación presente, se sintió fracasado. Todo parecía quedar en nada. Por ese sentimiento de fracaso salió huyendo. ¿Había fracasado? No, pero el fracaso es simplemente tan real como uno lo percibe mentalmente. Sí, el diablo puede lograr que usted piense que ha fracasado cuando en esencia usted se halla en el proceso de éxito a largo plazo. Le hará salir corriendo a toda prisa. Así que Elías se dejó llenar por el miedo, se sentía fracasado y entonces la fatiga reemplazó su energía. Quiero decirles lo que este hombre acababa de hacer: ¿qué distancia había desde el monte a Jezreel? 15 kilómetros. El hombre corrió 15 kilómetros. ¿Saben cuánta distancia hay entre Jezreel hasta Berseba? 120 kilómetros. Elías, Elías fue el primer triatleta. El hombre realmente tenía buena condición física. En cierta ocasión tuvimos una concentración especial en la ciudad de San Petersburgo, Florida. para nuestro Ministerio Radial. Ahí vive un médico llamado Juan Gills. Es el mejor cirujano de ojos de los Estados Unidos. Tiene ahí una clínica llamada San Lucas, en donde hace cientos de operaciones en los ojos todas las semanas. Bien, nos invitó a visitar su clínica y fuimos a almorzar con él. No teníamos ni idea de lo que nos esperaba. Cuando llegamos ahí, nos llevó a Esteban. y a mí al piso bajo, y nos hizo vestir con mandiles quirúrgicos, gorras de papel, fundas para los zapatos y mascarillas, y luego nos llevó a la sala de operaciones. Nos hizo pararnos junto a la silla del paciente, y nos hizo observar cuatro operaciones en los ojos. Fue algo increíble. se me revolvió el estómago por momentos recuerdo que justo después de esa experiencia fuimos a cenar y recuerdo haber dicho espero que no sirvan frijoles de ojos negros para la cena no sé qué haría si no sirven frijoles de ojos negros pero este hombre que para entonces frisaba a los 56 años es todo un triatleta dirigía la organización de hombres de hierro de la nación en el piso superior de su hospital se halla la sede de esta organización ¿saben lo que hace un triatleta? Si no me equivoco, monta en bicicleta por 150 kilómetros. Luego inmediatamente después salta de la bicicleta y nada 5 kilómetros. Luego sale del agua y corre una maratón de 40 kilómetros. Eso, eso es lo que hace un triatleta. Bien. Elías fue el triatleta original. Había corrido 15 kilómetros a Jezreel, luego corrió 120 kilómetros hasta Berseba, ahí dejó a su criado, como leemos en la historia, y luego se fue al desierto él solo. Ahí, lo vemos, sentado debajo de un árbol, debajo de un enebro, está totalmente agotado, está fatigado. No sé quién lo dijo, pero es cierto. La fatiga nos hace cobardes a todos. Elías estaba sufriendo de un severo caso de fatiga. Emocionalmente estaba deprimido, físicamente estaba fatigado. Su experiencia en el Monte Carmelo lo agotó. Había sido el clímax de tres años de espera y luego la agotadora carrera hasta el Palacio del Rey y luego la carrera de distancia hasta Berseba y quedó agotado. Saben. A veces tratamos de encontrar explicaciones de matiz psicológico, de desaliento y depresión, cuando en realidad no es sino una necesidad de retroceder un poco y descansar un poco. Nuestros cuerpos humanos no fueron hechos para hacer lo que Elías acababa de hacer. Se había agotado. Fue C.S. Luis quien dijo, «Nuestros cuerpos y nuestras almas viven tan estrechamente que el uno puede contagiarse de la enfermedad del otro». Tenía razón. Cuando uno está fatigado físicamente, eso empieza a afectarle espiritualmente. Muchos podemos testificar del hecho de que cuando no nos sentimos bien físicamente, es realmente difícil sentirnos bien espiritualmente. ¿No se alegra usted de que la vida espiritual no se base en la manera en que se siente? Los lunes yo estaría fuera de la comunión casi todas las semanas porque me siento completamente rendido. Pero eso... No tiene nada que ver con mi vida espiritual, pero Elías estaba agotado. Estaba exhausto. Tengan esto presente por un momento porque es importante cuando lleguemos al final, en unos minutos. En cuarto lugar, Elías estaba en esa condición porque la frustración reemplazó a su esperanza. Se sintió frustrado. Pienso que Elías tenía la idea de que, al terminar en el monte Carmelo, un genuino despertamiento espiritual cundiría en la tierra, cuando la multitud clamó, Jehová es Dios. Elías estaba listo para armar una carpa y empezar un culto especial ahí mismo y en ese momento. Iba a disipular a todo el pueblo y a llevarlos de regreso a Jehová Dios, pero Elías tenía que aprender que una victoria en una batalla... Es nada más que el preludio para la siguiente batalla. No hay batalla final ni victoria final para ninguno de nosotros en la vida cristiana. Recuerdo, cuando nos estábamos construyendo los edificios de la iglesia que Dios nos ha dado y haber pensado que de alguna manera al terminarlos nos sentiríamos como si todo ya estuviera hecho. En realidad, ni siquiera habíamos empezado. Era nada más que el privilegio de empezar. En ese tiempo, hablé con un colega pastor que había terminado el programa de construcción de edificios unos meses antes. Le pregunté, ¿cómo marchan las cosas ahora que tienen el edificio ya terminado? Me dijo, es terrible. El corazón empezó a latirme aceleradamente. ¿Por qué es terrible? Me dijo, todos simplemente renuncian. Le pregunté, ¿qué quieres decir con eso de que todos renuncian? Me dijo... Ya tenemos el edificio, parece como si todo lo que hubiéramos esperado, todo lo que habíamos planeado y ahora que ya estamos en el edificio podemos sentarnos y relajarnos y ya no hay que hacer nada más. Bien, quiero decirles algo. Ustedes van a tener un predicador muy enfadado si hacen eso. Me voy a enfadar tanto que no les va a gustar venir a la iglesia porque no se trata de eso. Hemos orado. Y esperado la oportunidad, pero no simplemente para poder decir que ya lo hicimos, sino para poder tener la oportunidad de usar todo esto para alcanzar a la comunidad que desesperadamente necesita Jesucristo. Pienso que lo que le sucedió a Elías fue que subió a la cumbre del monte y pensó que eso era todo. Cuando no sucedió así, cuando la victoria fue fugaz, se sintió frustrado, se desalentó y se deprimió. saben lo que sucede cuando uno se deprime Elías empezó a torcer la verdad escuchen lo que dice en el versículo 10 y luego en el versículo 14 dice él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida ahora lean el versículo 14. Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Elías estaba tan deprimido y desalentado Que pensaba que era el único que quedaba sobre la faz de la tierra Que estaba siendo la voluntad de Dios Ahora bien Nosotros ya sabemos que eso no es cierto Porque como recordarán Abdías había escondido a cien profetas. Sabemos que había cien más. Pero cuando lleguemos al versículo 18 y el ángel empieza a hablar con Elías, cuando Elías empieza a entender las cosas tal como eran realmente, Dios le dice, oye, no eres el único que queda, ni tampoco son los únicos los cien que Abdías escondió. Hay siete mil que no han doblado su rodilla ante Baal. Elías estaba nada menos que... 6999 individuos lejos de la verdad. Leí en un libro sobre el optimismo aprendido que cuando sucede esto ocurren tres cosas. Cuando nos sentimos desalentados y deprimidos, en primer lugar, uno piensa que es personal, solo a mí, señor, y estás emprendiendo la contra mí y solo contra mí, solo yo estoy atravesando esto. Luego, uno piensa que es generalizado. Cubre todo aspecto de mi vida. No es solo una cosa la que anda mal conmigo. Todo está patas arriba. Todo aspecto de mi vida está trastornado. Luego, uno piensa que es permanente. Nada va a cambiar jamás. Así. Uno se mete en esa actitud y se mete realmente en problemas. Cuando uno piensa que lo que está sucediendo en la vida de uno es personal, es generalizado y es permanente, si leen entre líneas, notará que ahí es donde se encontraba Elías. Dijo... Señor, tú te estás ensañando conmigo. Soy el único que queda. Eso nunca va a cambiar. Toda mi vida es una ruina. Lo mejor será que me muera. Señor, no soy mejor que mis padres. Nadie se lo había dicho para empezar. En ese punto se hallaba. Así que, Si no tenemos cuidado, empezamos a desalentarnos y a deprimirnos. Al leer de nuevo el versículo 4, vemos a Elías pidiendo a Dios que le quite la vida. Piensen en eso por un momento. Esta es la cuarta oración de Elías en su vida hasta este momento. Le pidió a Dios que revivificara a un muchacho muerto, lo recuerdan. Dios permitió que el muchacho volviera a la vida. Le pidió a Dios que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y Dios respondió su oración. Fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Le pidió a Dios que hiciera llover después de tres años y medio de sequía. Y Dios envió la lluvia. Le pidió a Dios, ¡mátame! Y Dios le dijo, ni lo sueñes, no vas a morir. ¿No se alegran de que Dios no siempre nos conceda lo que le pedimos? ¿Cuántos de ustedes podrían mirar en retrospectiva su vida y decir, «Puedo recordar unas cuantas oraciones que he elevado a Dios, gracias a Dios, porque no las contestó». ¿Ha pensado en esa persona con la que por poco se casa? Lleva su tiempo comprenderlo, pero es bueno pensar en esto por un momento. No es grandioso que Dios cierne nuestras oraciones». El Espíritu de Dios que está en nosotros Le lleva al Hijo de Dios Nuestras oraciones Quien las interpreta a Dios el Padre Y en ese proceso de filtrado a veces A veces Dios simplemente nos ignora Porque sabe que no sabemos De qué estamos hablando Elías no quería morirse Simplemente estaba deprimido Ahora Veamos rápidamente lo que hizo el Señor Para ministrar a Elías en su necesidad En primer lugar Y pienso que Esto es vital. Si usted hubiera sido el ministro, como el Señor lo fue ese día, ¿por dónde habría usted empezado? ¿Saben lo que a menudo solemos hacer? Llevarnos al individuo a nuestra oficina, hablamos con él o ella, y si están deprimidos, los llevamos directo y de frente a la palabra de Dios, en cierto sentido, gracias a Dios por eso. Pero también tratamos de descubrir por qué están tan enfadados o les preguntamos sobre su pasado. ¿Saben lo que el Señor hizo? Observen conmigo el versículo 5 y luego el versículo 7 del capítulo 19. Elías está debajo de ese enebro y le ha pedido a Dios que le quite la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí. Luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Versículo 7. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Dos cosas para Elías. Número 1. Está durmiendo y número dos, recibe alimento para su cuerpo. Por medio del ángel del Señor, Dios le ministró físicamente antes de ministrarle en alguna otra manera. ¿Saben? Algunos de nosotros bien podemos estar en tensión o sentir que esto de lo que estamos hablando está a punto de pasarnos y lo mejor que podríamos hacer es alejarnos por dos o tres días y echarnos a dormir. simplemente vaya a algún lugar donde nadie le fastidie o moleste y permita que su cuerpo se recupere. Se sorprenderá lo mucho mejor que se sentirá si simplemente descansa un poco. He leído que algunas personas se dedican a comer cuando se sienten deprimidas, pero Dios usó la comida para ayudar a Elías a salir de su depresión. Eso es alentador, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es tratando de ayudarles a comprender que lo que Dios hizo por Elías fue, primero que nada, suplir sus necesidades físicas. Nuestro principal interés son las necesidades espirituales y así debe ser. Pero a veces, amigos, la gente no puede oír la palabra de Dios que queremos comunicarles porque físicamente están trastornados. Por esto, es que estamos tan dedicados a las misiones. Dios nos da una maravillosa oportunidad para tener ministerios de auxilio y beneficiencia. Las personas que reciben esta ayuda no vienen buscando ayuda para sus necesidades espirituales, como primera cosa, porque no saben dónde están. Pero cuando uno ministra sus necesidades físicas, a menudo se gana el derecho de ministrarles en sus necesidades espirituales. Así que Dios, en primer lugar, Ayudó a Elías enviando a un ángel para que le diera de comer y le permitiera dormir profundamente. Luego, atendió a sus necesidades psicológicas. Elías había perdido de vista la verdad. Se había dado a la megalomanía. ¿Saben lo que quiere decir esto? Yo soy el único, Señor. Soy el único. El Señor, con toda ternura, sutilmente, Lleva a Elías de regreso al enfoque correcto, le dijo Elías, voy a decirte algo. Sé que piensas que eres el único que queda, piensas que eres el único que está en el brete y que Jezabel anda buscándote para matarte, y piensas que eres el único que está viviendo una vida justa, pero, Elías, voy a decirte algo de verdad, hay otros siete mil como tú en Israel. ¿Podía aplicar esto por un momento? ¿Saben lo que me ayuda más que cualquier otra cosa cuando me desaliento? Venir al templo los domingos y ver el auditorio lleno y ver a todas estas personas que aman a Dios y que se me recuerde que no estoy andando solo en este camino. Miren, a todas estas personas aquí, a veces, asistimos a conferencias y retiros, a veces, voy para predicar en la conferencia de pastores, Moody y unos 1,300 pastores de todo el país llenan el auditorio de esa universidad. Pueden imaginarse, Lo que es para un pastor estar con otros mil trescientos pastores que no han doblado su rodilla ante Baal y que se le recuerde que no está solo. Hay otros que andan con nosotros predicando y enseñando la palabra de Dios. Esa. Es una de las razones, amigo y amiga mía, por las que si trata de vivir la vida cristiana en forma aislada, sin interactuar con otros creyentes, si no participa en el ministerio, si no se dedica a la iglesia tratando de participar en lo que pueda, en grupos pequeños en donde pueda sentir comunión y compañerismo con otros creyentes, usted, usted es susceptible de la depresión psicológica que se lo comerá vivo. Así que, Dios simplemente le dijo a Elías, Elías... permíteme darte un bocado de prueba de la verdad. No estás solo. Eres uno entre muchos. Luego, Dios suplió sus necesidades espirituales. En la misericordia de Dios, Elías atravesó el desierto hasta el monte Joreb, el monte de Dios. Leemos en el versículo 8. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios. Y ahí, Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y ya saben el resto de este versículo. No tenemos tiempo en este estudio para examinar el resto de la historia. Lo haremos en el siguiente mensaje, pero permítanme decirles algo que Dios hizo. ¿Sabían que el monte Oreb es un lugar especial en el Antiguo Testamento? Éxodo 33, versículos 18 al 23, nos relata una historia muy conmovedora sobre Moisés. Se parece mucho a la ocasión que hallamos en la vida de Elías. Voy a darles un brevísimo resumen. Tuvo lugar en un tiempo de la vida cuando Moisés atravesaba un tremendo trauma emocional tal como Elías. Se hallaba en el monte recibiendo la ley. Y bajó del monte con las tablas de la ley santa de Dios en sus manos. Cuando llegó al valle, encontró a los hijos de Israel bailando desnudos alrededor del becerro de oro que habían fabricado. De la cumbre del monte, en la presencia de Dios, baja, tal como Elías, al valle, al valle de la muerte, y ve el pecado del pueblo de Dios. Se encolerizó y se deprimió, y con justificación. Las emociones se le revolvieron. Fue un paso increíble de la cumbre del monte más alto al valle más profundo. No sabía qué hacer, a dónde ir. Lo que siguió es uno de los momentos más sagrados en el Antiguo Testamento. Y dijo a un Jehová, He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En ese momento muy especial de encuentro con el Dios Todopoderoso, Moisés Recibió de nuevo vigor para el ministerio que Dios le encomendó. El compositor de himnos pensaba en ese momento cuando escribió, «Me escondo en la roca que es mi Salvador, y ahí, nada, yo temeré». Dios llevó a Moisés y Elías de regreso al monte. Ustedes ya saben el resto de la historia. Hubo un viento y un terremoto y un torbellino. Elías no vio a Dios ni oyó a Dios en nada de eso, pero... Hubo un momento de quietud y un susurro apacible y delicado y Dios le habló a Elías y empezó a renovarlo espiritualmente. Cuando nos deprimimos y desalentamos, a veces todo lo que necesitamos es un poco de recuperación del vigor físico. A veces necesitamos a alguien, un buen consejero, alguien que realmente sepa la verdad y sepa que no estamos lidiando con la verdad para que nos mire de frente y nos diga, «Tienes las cosas al revés. Voy a decirte la verdad». Pero la mayoría de las veces necesitamos buscar un monte Oreb y la cueva y apartarnos a solas con la Biblia y estar a solas con nuestro Dios y decir Dios, muéstrame de nuevo tu camino, lo he perdido, ayúdame a saber de nuevo el propósito de mi vida. Eso fue lo que Dios hizo por Elías. Algunos de ustedes necesitan un monte, Oreb, necesitan un tiempo a solas con Dios, lejos de toda presión, para que Dios pueda ministrarlos y restablecer su espíritu a fin de que puedan volver a avanzar. Que Él permita ese privilegio pronto. Es nuestra oración. Y espero que usted tome en serio lo que hemos aprendido de la vida de Elías hoy, aquí, en momento decisivo. Mañana hablaremos del mensaje de Dios a Elías mientras Él espera ahí en la montaña. Y, ¿sabe? Cuando usted pasa un tiempo difícil, cuando experimenta la clase de depresión que experimentó Elías, puede estar seguro de que, si se aferra a Dios, Él tendrá un mensaje para su corazón. Y como veremos mañana, Dios tuvo un mensaje especial para Elías. Hablaremos de esto cuando nos reunamos nuevamente mañana. Y espero que usted nos pueda acompañar mientras continuamos en nuestra jornada por el libro de Primero de Reyes. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar.